Eh, con eh, entrevista del otro lado, con una persona muy importante del otro lado que está llevando a cabo la actividad de eh, pelota paleta dentro de la dirección de deporte de la municipalidad. Así que los saludamos. ¿Qué tal, Nicolás Cancino? Nico, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Para ustedes ahí en el piso y por supuesto para toda la audiencia, ¿cómo andan? Me alegro, todo muy bien. ¿Y están de, de actividad? Eh, ¿Las tenen este día de hoy, eh, este día miércoles? Y bueno, y en, la, y en la semana, el lunes también estuvieron trabajando. La verdad que sí, el lunes bueno tuvimos el primer encuentro de nenes y nenas entre 6 y 14 años de pelota paleta. Vinieron chicos y chicas de, de Macachín y de Villamasa, que quedan a Provincia de Buenos Aires. Sumamos más de 40 nenes y nenas, así que hemos podido disfrutar de una muy linda mañana y, y tarde también. Así que todos los niños y niñas se fueron muy contentos y ya preguntando cuándo era el próximo encuentro. Bueno, eso es positivo porque quieren decir que la, la han pasado bien y quieren volver a repetir. La verdad que sí, hemos podido hacer muchísimas actividades, se han sentido muy cómodos. La verdad que desde la institución nos han brindado las instalaciones en muy... ...de muy buena manera, la gente que está en su comisión ha trabajado mucho para... ...para que a los nenes y a las nenas y a su familia, por supuesto, no les falte nada... ...y bueno, mm. ya ansiosos de, de poder recibirlos nuevamente. ¿Y se tiene pensado en cortos plazos invitar a, a chicos y chicas de otras localidades... Eh, ...después de lo que fue esta experiencia? Sí, la verdad que sí, este, bueno, este fin de semana, por supuesto, fue particular... ...por el Día mm. del Padre, entonces, varias escuelas de, por ahí del sur de la provincia de Córdoba y también algunas de las provincias de Buenos Aires, como puede ser Peregrini y Trenquelau, que, que nos habían confirmado la presencia, no han podido venir por esta cuestión de, del Día del Padre, fin de semana largo, pero bueno, esperamos para, para que en el próximo encuentro ellos se puedan, se puedan sumar y reforcemos ese, ese número, que al fin y al cabo es, es lo más importante. Sin lugar a dudas, y además, este fin de semana también tiene una actividad muy importante. Bueno, este fin de semana, la que tenemos el, el privilegio, diría yo, de ...de recibir a, a quien se encarga de, del programa... ...que se llama Formar Formadores... ...que sí, es una persona súper capacitada... ...se llama Sergio Zupan... ...por supuesto que ha tenido una muy buena trayectoria... ...como pelotari, es campeón del mundo... ...es campeón argentino... ...ha ganado todos los torneos más, más importantes... De, ...de nuestra disciplina... ...y ya hace varios años, alrededor de 10... ...se ha dedicado pura y exclusivamente a, a la enseñanza ha creado un método de enseñanza que tiene que ver con, con el progreso y con el avance y, e ir de lo más fácil a, a lo más difícil. Y bueno, hoy forma parte de la Confederación Argentina con este proyecto de, de formar formadores que tiene varios niveles. Esta vez él va a brindar el, el nivel 1, es el, el de iniciación, digamos, en el cual va, va a explicar de qué manera los profesores de paleta deben enseñar o pueden enseñar a a niños y niñas entre 4 y, y 12 años, digamos. Eso va a ser durante el día sábado, de 9 de la mañana a 13 horas, y luego de 15 a 20 va a continuar con ese módulo, así que por supuesto que están todos y, y todas eh, invitados a, al Prado Español y a participar de esta, de esta capacitación que es totalmente gratuita, totalmente gratuita. Y bueno, el día domingo, esta misma persona, Sergio, va, va a dar una clínica de pelota-paleta para jugadores, para jugadoras o cualquier persona que le interese ir a, a conocer el deporte, él va a dar un, una clínica y básicamente va a enseñar lo mínimo e indispensable que uno debe conocer de, del deporte para, para poder practicarlo. Tanto el sábado como el domingo es apto para todo público. Exactamente, apto para, para todo público, es una actividad totalmente gratuita porque consideramos que es, mm. es primordial hacer conocer el deporte y bueno, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad que no se presenta todos los días, por supuesto es una actividad que, que se puede realizar porque contamos con el apoyo bueno, de la Subcomisión del Prado Español, con la, el apoyo de la Federación de la Provincia de La Pampa, por supuesto la Dirección de Deportes de Santa Rosa, siempre pendiente a a lo que nosotros necesitamos y bueno en este caso también desde la confederación que que nos habilita que Sergio pueda viajar y, y colaborar con nosotros y por último Nico también para que le cuentes a, a los oyentes cómo viene siendo este año hasta aquí hasta junio y y cuánta cuántos presentes se especulan tener para el fin de semana bueno la verdad que este año continuamos de, de muy buena manera al igual que, que el año pasado hemos mantenido y en gran parte hemos incrementado el número de personas que, no solamente que juegan a la pelota-paleta, que han vuelto a jugar, sino también de aquellas personas que se han sumado a, a, la distintos, a los distintos tipos de, de escuela de pelota-paleta, ya sea escuela femenina, escuela para adultos o escuela para niños. La verdad que hoy tenemos alrededor de 150 socios de la, de la cancha de pelota-paleta, lo cual es el mayor número en la historia de de nuestro club, tenemos casi 70 personas que, que van a clases y que asisten, así que bueno, eso también habla de que las cosas hace un tiempo se vienen haciendo muy bien y la gente se siente súper conforme con lo que nosotros le, le brindamos, por eso el, el acompañamiento. Así que bueno, para este fin de semana eh, esperamos una alta concurrencia de personas, porque no solamente van a asistir gente de Santa Rosa, sino también de las localidades aledañas que, que no se quieren perder esta oportunidad Sin lugar a dudas, bueno, la verdad que Nico Cancino ex, excelente el trabajo que están haciendo y este fin de semana que pasó y bueno, y lo que viene también, desde eh, ya muchísimas gracias como siempre y estamos al tanto para más información Bueno, muchísimas gracias por supuesto eh, a vos y a, y a todo tu equipo por en este caso brindarme a mí la, la posibilidad de dar a conocer la, la actividad de Pelota Paleta y siempre estar al pendiente de de qué actividades estamos haciendo, porque bueno, como siempre digo, no somos un deporte tradicional y conocido y poder tener esta difusión a, con esta disponibilidad para nosotros es súper importante, así que te agradezco a vos y a todo tu equipo. abrazo ah, bueno, grande. Gracias.